Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Sudamérica Extremo. En el día de hoy tenemos una edición que le va a dejar a más de uno sin aire. Quiero comenzar el programa sin antes agradecer al gran Roberto Ortega y a José f o n s por el espacio brindado en Seven Rock Radio. Los invito a todos ustedes a sintonizar w w w s e n r o c k r a d i o c o m y comenzamos directamente el programa del día de hoy, especial de Death Metal y se lo voy a dedicar a un amigazo que lamentablemente ya no está entre nosotros, el gran Pablo Braga, líder de la banda Lobotomy. Hablando de Lobotomy mismo, ya nos vamos directamente a la primer banda que va a estar en el programa del día de hoy. Lobotomy fue una banda argentina. Formada en Buenos Aires y fue considerada una de las primeras bandas de death metal argentino. Formados allá por el año 1992 con Diego Sánchez en voz, Pablo Braga en la guitarra, Ariel Braga en la batería y Adrián Corrales en el bajo,、eh, forman esa banda y se empiezan a, dif a difundir y a grabar. Su primer demo salió en formato CAC en el año 1993 y se llamó The Last Vision. Lamentablemente en el año 2006 Cuando la banda、eh, Lobotomi estaba haciendo una gira por todo Sudamérica,、eh, perdí contacto con él y me enteré de que lamentablemente había tenido un accidente que le costó la vida. Y, y bueno,、eh, Pablo Brava falleció. Eh, eh, me, me, me emociona mucho porque estaba hablando con él para tratar de, de traerlo a Uruguay. Y este programa va enteramente dedicado a él, un gran hermano, un gran guerrero. Y bueno, Pasamos a d i c u n d i r entonces los votos m i Argentina, nos vamos hasta Brasil. u f es inmenso Brasil. Me costó bastante seleccionar una banda que estuviera al nivel de, de, de lo que es el tema del metal y que no fueran de, de las conocidas. Y dentro de las no conocidas, habían un montón. Pero de l a mí, en lo personal, de la que más me gustó, y tuve que consultarla un montón de conocidos de, de Brasil que, que me asesoraran cuál fue la banda pionera de d e a metal. Y resulta que d i c o n una banda que me interesó muchísimo, que se llama Headhunter DC, e s una banda brasilera de deadcore formada en Salvador Bahía en el año 1987 por p a u l o Lisboa. Ellos grabaron un, un demo allá por el año 1988 que se llamó Real Salt.、Eh, y a p a u l o Lisboa lo acompañaron músicos como. Sergio Borges vocal, Pablo Lisboa, Fabio Noferatus en guitarra, z u l b e r Bueiro en bajo y Daniel Vandrau en la batería.、Eh, te recomiendo mucho esta banda, así que a subir el volumen y los dejo con Head Hunter DC. Y de Brasil, los vamos a ir directamente para Chile. Uy, uy, uy. Qué banda s que tiene Chile. La gran flauta. Increíbles bandas que tienen, pero busqué una que,、eh, que es bastante under. Está muy bueno en todo esto lo, lo del programa, porque a medida que, que voy difundiendo bandas que, que son de mi gusto, para, que todo, para compartirla con todos ustedes, también me he encontrado con algunas bandas que me sugieren amigos、eh, que, que no conocía incluso. Y, y esta es una de las bandas que, que realmente me interesaron.、Eh, hablo de la banda Torturer, que nacieron allá por el año 1989 en Santiago de Chile, fundado por su bajista y vocalista Francisco Cautín. En el año 1990 graban su primer demo que se llamó Kingdom of the Dark y en el año 1991 firman para un, para un sello de, de Francia, causando gran impacto dentro de toda Europa. La primera interacción que tuvo Torturer fue. Francisco Cautín, bajo y vocal. Pablo Navarrete en la guitarra. Francisco Garcés en la guitarra. Y Rodrigo Zúñiga en la batería. Acá los dejo entonces con la banda Torturer. r <risa> あの人ペットもいるのにおいもいるのにおいもいるのにおいもいるのにおいもいる Afomet Clan, organización y producción de eventos. Contacto al más 598-95-786-289. Música Records, producción de bandas. Contactate al más 598-99416-672. Sala 13, con método in iBES. Con grabaciones de ensayo y estudio en alta calidad. Teléfono, más. 598-95977-659. Desde Chile, nos vamos directamente para Paraguay con una banda que tuve el placer de p o r tener su primer demo en mis manos y la verdad que me detonó la cabeza.、Eh, hablo de la gente de Funeral, que es una banda de brutal death metal proveniente de Asunción. Formada ya por el año 1993, y sus primeros miembros fueron Leonardo Barreto en el bajo, Carlos Vargas en la guitarra, Alfredo Galeano en la batería. Realmente,、eh, al escuchar la, la demo de, de, de Funeral y, hacer, y escuchar su música, realmente、eh, cada vez me hizo interesar más. Por el género del, del metal extremo、eh, en, en Sudamérica, yo ya venía escuchando algunas bandas que me habían llegado, pero sinceramente,、eh, Funeral me atrapó bastante. Sinceramente,、eh, mis felicitaciones para, para ellos, que hasta el día de hoy tengo el orgullo de poder mantener comunicación con ellos、eh, por el, el grandioso trabajo que hicieron. Y, y Inmediatamente que, que grabaron su primer demo, ya consiguieron un sello discográfico. Y, y bueno, realmente、eh, fue una banda que en lo personal me detonó la cabeza y que ahora se la traigo para todos ustedes y los dejo con FUNERAL. Desde Paraguay, entonces, ahora nos vamos para la ciudad de Bolivia. Y la verdad, que, pucha, cómo me costó conseguir、eh, bandas de, de, de metal de Bolivia. Y hasta el día de hoy, cómo me cuesta realmente.、Eh, es una escena que en lo personal desconozco bastante. A mí ya me habían hablado de que Uruguay era una escena que que mucha gente no conocía en las bandas de acá. s í existían bandas, tanto de, de de todos los géneros. Y, y le dije que sí, que, que claro que existían. Pero a, a mí también me pasó lo mismo, pero con, con, con Bolivia. Pero investigando, investigando y estudiando un poco sobre, sobre, sobre el género de metal, vi、eh, con una banda que me interesó mucho y que no conocía hasta el momento,、eh, que se llama SuperTor. SuperTor es una, es una banda que aún continúa activa, que se formaron ya por el año 1990 en Bolivia, en la ciudad de, de La Paz, y que en aquel momento estaba conformada por. c a r b e l Gutiérrez en la voz, Omar Rodríguez en el bajo y Alberto Marcal, i s guitarra, Horacio Lorini en la batería. Estos chicos hacen un d e a metal bastante podrido que esperemos que a todos ustedes、eh, les agrade. Y bueno, a continuación lo dejamos con la banda Super Tor. De Bolivia no s v a m o s para Perú con la banda Cranium, que es una banda que en sus comienzos、eh, fue una banda como de folk metal debido a los instrumentos de, de Kena que utilizaban muy t r a d i c i o n a l de su país. Es una banda que se formó ya por el año 1984 en Lima, Perú. En el año 2004, Cranium prácticamente se disuelve, pero gracias a Eloy Arturo. Su miembro original reactiva la banda, volviendo de esa manera, ya no tan volcado al folk, sino que más metido con, al d e a t h metal, con algunos toques de heavy metal y un poco de folk. Es una banda que realmente、eh, es sumamente interesante, por, porque tanto en su música como como en sus líricas hablan de, de, de la cultura mil, milenaria inca, siendo de las primeras bandas de Sudamérica en lograr esa fusión. Y hoy por hoy son considerados en su país como una banda referente, que, y que incluso forjó a un montón de bandas、eh, del género de toda Sud Sudamérica a incursionar un poco más en las raíces de, de, de su propia música, en las raíces ancestrales de su música, y de esa manera me echarla con un poco de metal y mostrarle a todo el mundo la riqueza que hay aquí en Sudamérica, ¿no? Bueno,、eh, los integrantes de,、eh, que formaron la banda Cranium fueron、eh, Eloy Arturo en voz y guitarra y Fernando Sánchez en batería.、Eh, también los acompañaron、eh, Mijael Grande en guitarra, d e、eh, n i s y a m a z a t o en batería y Rafael c i e s a en bajo y coros. Así que a continuación lo dejamos con la banda Cranium. Asistencia del Norte, producción y organización de eventos. Teléfono más 598-92429-585. Epitafio Tattoo and Body Piercing. Teléfono más 598-95-640600. Gusano Maldito, grabación, masterización y producción de bandas. La Sociedad de las Sombras, logea pro metal ubicada en más de 15 países de todo el mundo. Y desde Perú nos vamos para Ecuador, con una banda que tampoco estaba al tanto de, de, de su existencia y que realmente me impactó por, por el trabajo, por, por la carrera, por el sonido. Por el profesionalismo que tiene la banda ente que se formaron en ecuador quito ecuador el año 1991 por fabián pavo carima en la voz igor y casa en la batería nelson rodríguez en la primera guitarra nel pacheco en la segunda guitarra y omar ortiz en el bajo el año 1994 grabaron su primer demo y con ello logran completar Varias fechas por Europa y Estados Unidos. A continuación lo dejo con Ente y ajustense en los cinturones porque van a explotar. Ahora van a escuchar Ente. ecuador entonces ahora nos vamos para directamente para colombia uff otro de las grandes escenas de death metal、eh, grandiosas que tiene sudamérica con bandas uf, muy reconocidas y que le ha ido muy bien con un excelente trabajo me, a, al igual que brasil me costó dar con, con una banda que realmente Me, me simpatizara y que realmente considerara como que dentro de dentro de los pioneros de, de, del estilo no、eh, allí en colombia y bueno di con una banda que me interesó muchísimo、eh, yo ya había escuchado algunos temas este, pero, pero ahora que, que, que lo investigué un poco más eh, eh, fui más a, a fondo el asunto y p u d e escuchar más material、eh, les recomiendo la banda cromblech Así se llaman,、eh, la banda de metal colombiana、eh, formada en Medellín en el año 1994, con Pablo Muñoz batería, Juan Carlos Henao en la guitarra, Juan Carlos Vázquez en el bajo y Jerónimo Álvarez en la guitarra.、Eh, tienen un sonido aplastante,、eh, no sé cómo definirlo más que aplastante porque te detonan e el cráneo.、Eh, les voy a dejar a, a continuación para, para que escuchen la banda, espero que sea de su agrado. Así que. A continuación van a escuchar a la banda c r o m l e Colombia, nos venimos directamente para Uruguay, mi tierra natal, con una banda que marcó una, una historia bastante importante dentro de lo que es la, la escena nacional. Acá en, en Uruguay, como es un país relativamente chico, de 3 millones, 3 millones y medio de habitantes, se divide en la capital, Montevideo, y los 18 departamentos restantes. Aquí le llamamos departamento a lo que ustedes en sus países podrán llamarle como provincias. Y、resulta que en el año 1992, en el interior de aquí de, de Uruguay, o sea, tendría q u ser como que en una provincia, en Maldonado, surge una banda de nombre Osuari. La banda Osuari, que justamente se forma n en Maldonado en el año 1992, es una de las bandas que realmente marca lo que es la escena、eh, nacional, no solamente por su estilo, por sus composiciones, por sus riffs. Eh, también eh, empezaron a organizar、eh, conciertos trayendo bandas de, de afuera para organizar conciertos en Montevideo. Supe estar ahí en, en, en varios eventos, ayudarlos este, a, a todo lo que es el tema del empapelado de las calles y todos con ellos aprendí un, un montón de cosas. Fuimos grandes amigos y realmente、eh, me marcaron toda la, la, la adolescencia. Bueno,、eh, ellos en el año eh, 1992 eh, logran grabar una demo que, llamó, que se llamó. Cementerio, después que ellos grabaron esa, esa demo, ellos se vienen para Montevideo y hacen un cambio de la, de la formación. Ahí, cuando hacen el cambio de la formación, se nota un cambio, un cambio de, de, de, de los riffs, un cambio de la composición, se vuelve más, más de metal, más, más pesado. y Ahí grabaron un, un, como un demo promocional que se, que se llamó Inquisition Dreams, mostrando un nuevo sonido de, de la banda mucho más oscuro. Y demoníaco Osori es una de las bandas pioneras del death metal eh, uruguayo eh, que se hizo conocer、eh, en varias partes de Sudamérica y del mundo exterior porque también、eh, trabajaban con, con, con la parte de, de, de fanzines.、Eh, lamentablemente, hoy、eh, Osori está disuelto, pero、eh, marcó en la escena uruguaya una. una Una gran referencia para, para músicos este, que estuvimos en aquel momento apoyándonos y que hoy por hoy continuamos con la música. Así que aquí lo vamos a dejar con la banda o s a r i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 598-95977-659. Desde Uruguay, ahora nos vamos directamente para Venezuela con la banda Baphomet, que fue una banda formada en Caracas allá por el año 1988 con Franklin Zambrano en voz y guitarra, Jorge Torres en bajo, Ram Maniram batería. Su estilo musical se orientó hacia las tendencias de aquel momento. eran el trash el black y el death metal que era con lo que fusionaban su estilo musical、en、el año 1988 mismo graban una demo que se llama b a h o m e t en el cual dejan claramente establecido cuál es el camino musical que la banda iba a continuar haciendo sus composiciones así que a continuación lo dejamos con la banda b a h o m e t Sonny I'm holding the glass, the wool on your feet, I'm s w e r i n g all of your needs I live in the heaven you r happen to be, I'm not the solution you need I am the wool that you will, I am the h o l e that you'll see I have no body, no soul, I'm really not t n a t in me I am the horse that you ride when you kill, the set up from h e a r e n s of all I am the horse that beat up your j a i t i e useful light of your d e a m s Les advierto que a partir de ahora se pudre todo. Se pudre todo, carajo. Vamos directamente desde Venezuela para México. Que país, un país que tiene muchas bandas y mucha escenador. Ahora le vamos a presentar la banda Ripping Flesh, que es una banda de death metal. Formaban en Nirapuato, México. Oficialmente tuvo su formación allá por el año 1989 con Daniel Flores en la guitarra, Oscar Piñón en la batería, Jesús Bravo como vocalista, Saúl Flores en la guitarra rítmica y Héctor García en el bajo. Ellos realizaban sus composiciones en inglés y sus letras hablaban fundamentalmente del fanatismo religioso y cosas por el estilo. Uno de los principales problemas que tuvo la banda es que no tenía donde ensayar. Pero una, una vez que lograron salir adelante graban su demo llamado Rehearsal. Acá lo dejamos con la banda Ripping Flash. Oy, oy, oy, oy. y ahora nos vamos para el lado de centroamérica con la banda、eh, gore p o flesh es una banda de nicaragua que se formó ya por el año 1997、eh, cuando se formaron originalmente tenía el nombre de cabal pero es en el año 2 0 0 3 cuando pasan a llamarse gore p o flesh y ellos están dentro del género brutal de a t h así que a y a y a y apróntense porque la cosa viene muy espesa la banda está catalogada como de las bandas más brutales dentro de la escena nacional nicaragüense y de la región de centroamérica ya han realizado sus sus giras y se han considerado como los mejores exponentes dentro del de a t h metal dentro de centroamérica Así que bueno, le vamos a compartir a continuación una banda muy pero muy espesa. Los integrantes originales de la primera formación fueron Wilfredo González, Héctor Cerrato, Carlos Zavala y r e i d e r Quant. Así que lo dejamos con la banda nicaragüense. ¡GOLE POFLO!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 La Sociedad de las Sombras, logea pro metal ubicada en más de 15 países de todo el mundo. Y vamos terminando nuestro programa del día de hoy. Espero que a todos ustedes les haya gustado. No olviden nuestras vías de comunicación: q u el son e h o t m a i l que se llama sudaméricaestremo.com o、eh, vía. Telefónica al más 598-95786-289. Si ustedes tienen una banda o conocen algún amigo que tenga alguna banda que se quiera difundir por, por mi programa, por favor comuníquenselo y, y que me escriban. También me pueden agregar al, al Facebook como José p i s a c o Y vamos con la última banda de d e a t h Metal del día de hoy. Recién estamos pasando a una banda de Nicaragua. Nos quedamos en Centroamérica y nos vamos a Honduras con la banda Blasfemia. Es una banda de d e a t h Metal formada en el año 1993 en Tegucigalpa,、eh, Honduras. Es una de las bandas pioneras del estilo en su país y en su momento estaban formados por William Díaz Vos. Jaco Amayo guitarra, Juan Carlos Velázquez batería, Eduardo Burgos en el bajo. A continuación le dejaremos la banda final del día de hoy que se llama Blasfemia. llegamos al final de sudamérica extremo les invitamos a escuchar a sintonizar、eh, www 7 rock radio.com todos los días martes de 22 a 23 horas hora de venezuela y en uruguay de 23 a 24 horas e、eh, ya muchísimas gracias por estar allí a guante y el aguante a todas las bandas y aguante el metal extremo sudamericano carajo、yeah. hasta la próxima entrega